ademos salimos este como se dice a mar abierto a ver si lo podemos pescar, ¿no? No porque él sea este un pez este fácil de atrapar, sino porque son uno de esos ejemplares que se deja ver eh, de tanto en cuanto y de muy buena manera y una vez que uno lo tiene es como ese pescador fanfarrón que dice, bueno, mira lo que pesqué y después, por supuesto que lo debe devolver al río o al mar, porque son esos ejemplares que en definitiva cuando uno los los encuentra ni más ni menos que ni siquiera este lo quiere deglutir, solamente lo quiere mirar, lo quiere como si fuera un boller y escucharlo, por supuesto escucharlo. Estoy hablando de Horacio Chichidalgo Mi viejo amigo, ¿cómo estás, Cheche? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te va? Sí, acá estamos con la tecnología, porque ya cambié como dos tres teléfonos, tengo un teléfono chiquito ahora que yo lo no permito hablar, pero acá estamos. Acá estamos realmente un buen día, este cuento que estamos transitando las calles de la ciudad que <risa> lamentablemente se vio salpicado, salió por noticias esta deportiva, pero bueno... Acá estamos para hablar también de todo, ¿no? de todo un poco lo que pasó esta semana y también lo que no pasó. Mi viejo, por eso, de eso se trata. ¿Qué te ha dejado la semana, por supuesto? Y, y en ese marco este también una apreciación, una mirada eh, que, que, que nos conmueve, pero bueno, te, te, grifo abierto para ti, mi viejo. Muy bien, bueno, la semana... Lo que lo que va lo que va dejando creo que aquello que cambiamos lo largo, lo respecto de los famosos precios vaiendo ¿no? que parece que las esta eh, política termina haciendo casi lo mismo que hacían nosotros y lo que me deja es que me parece que damos camino hacia una polarización y él decía. Qué malo que mayo devuelve, se algo que están del otro lado, qué malo que no los vecinos saben de salvo en la ciencia de la, la movida colectiva que un día con casi 550% de inflación puede resultar competitivo y hasta puede llegar a ganar la elección. ¿no? esto habla a la verdad realmente yo creo la minocracia y me parece también de la falta de dirigentes y la falta de estadistas, no me parece que la única estadista por él, lamentablemente, por HXV, no se va a presentar, con lo cual, vas a hablar ideología ideologías, hubiese garantizado la elección, pero me parece que faltan eh, dirigentes que vayan por delante de lo que va la gente, ¿no? Me parece que los dirigentes se han convertido en medios opinadores y vi algunos se espos publicitarios, ya que que le desea ayudar ¿no? Me parece que esa arenda de la señora Burri para con Carolina Lozada, que en materia de de Capocet y Saborío, que es una política que aspira a presentarse como candidata a presidente de la República, pues historia, por otra parte, lo hacemos bien, Emiliano. Mm. Eh, Cheche, te voy a pedir también una distancia con el micrófono para bueno. este para, para, para escucharte con, con mayor claridad, pero esto que estás explicando vos alguna vez, un, un viejo amigo nuestro, eh, Guido Peralta, un chiquilín, eh, en aquella época, hoy ya es un dirigente, por supuesto, puesto y derecho, subsecretario de, de Gabinete de Cañuelas, él me decía, hace muchísimos años, vos fijate la, la capacidad y la inteligencia de quien hoy es funcionario municipal, tenía una visión... Este, extraordinaria con respecto a que bueno, hay dirigentes y dirigentes ¿no? y, y que por supuesto que que la conducción es fundamental eso de, de tener la, la, la mochila no el, el bastón de, de, de mariscal en la mochila no, no es para cualquiera porque hay algunos que se fijan Este, en el bolso si no encuentran nada, Chiche. Sí, yo, yo, creo, yo creo, digamos, se, se le adjudica también ¿no? la fechura de por ahí al, al kinderismo o a Cristina de haber preparado también los cuadros suficientes como para afrontar la situación, ¿no? Mm. Se habla por ahí de los hijos... A mí por ahí lo de generación de Mala, mucho no me gusta, creo que fue eh, o está... En, en materia de la de discusión, de la sí, saltara, coincido saltara, contigo. ¿Cómo? Sí, se alcanza de plano, ¿no? Me dijo, creo, creo que fue, digamos, era la asignación anterior, hoy están los hijos, por hoy es cierto, los hijos se involucraron, o, trataron más de reivindicar que habían dicho los padres, los chiles o los abuelos, que por ahí involucrarse en la política del día a día, ¿no? Hay que argumentarse en aquel tiempo de es cierto, no compro tampoco de el que me gusta la famosa teoría de los dos demonios se gozaba en su momento por eh, respetar los votos de Alfonsín, ¿no? que me parece que era más por una... No estoy en la vuelta electoral, sobre todo en la campaña, no, no lo voy a decir naturalmente, mire, mientras ustedes iban a comprar la avenza en Miami, acá se masijaba porque necesitaban naturalmente los votos de aquella clase media. Me parece que hoy... Lo que yo en cuanto a la dominada brunta que tenemos la otra vez. La gente por ahí ya no pide que le baje la inflación a todos si una inflación razonable. Y en el tema de seguridad ya no pide que le termine la seguridad si tengo a su casa a un determinado horario. ¿no? Ya no está exigiendo demasiado al gobierno. Me parece que con que lo vuelvan los otros. ¿no? Me parece que con que el gobierno baje un poco la inflación y solucione algunos problemas, por ejemplo, de inseguridad, me parece que puede tener una primera vuelta competitiva. Eh, las últimas dos preguntas, y una tiene que ver con esa mirada, ¿no? Nos, nos conocimos hace muchos años y nos hemos acostumbrado a votar al mal menor. Eh, cuando llegó Néstor, estamos hasta casi descreídos de lo que iba a lograr y logró cosas extraordinarias. Luego vino Cristina, la revalorizó al peronismo. Eh, sin embargo, volvemos otra vez a acostumbrarnos, no sé si coincidís conmigo, a eso de, bueno, el, el mal menor, eh, al votar al al menos peor, como se dice. Eh, ¿Cómo mirás eh, vos esa esa semblanza? Y si la compartiste, pregunto. Sí, creo, creo que hay un acostumbramiento de estar en contra de él, ¿no? Me parece que también este, surge del otro lado, por eso por llama la atención de algunos amigos radicales que con, Pat con Patricia Duby. Me parece que, a la hora de la verdad, no sé si va a votar a alguien que tiene, como el caso de Patricia, antecedentes periodistas, por lo que, que no se ha dejado colgado hace, hace rato del rotero. Y por este lado, me parece por allí que aquellos que tienen ciertas condiciones quizás vayan a votar con una especie de fundamentalismo de principismo a la voz. Lo primero es que hay 27 candidaturas que aparece por así Julio lo que alguna vez dijo que el peronismo solamente es una... que comparto, por supuesto, una emoción que... aventada a votos de cuentos, esa emoción que le salió Julio Vargas, ¡No! <risas> Oíse el Moreno, ¿no? que me parece sobre todo toca mucho del interior y me suena, le parece como el cancherito porteño que voltea a veces dice, "No, oh, esto lo arreglo, no, me callo de ahí." Ah, ya. justamente te iba a decir eso, el chiche. Eh, de hecho, eh, si, si, si se da la posibilidad, ya hemos pautado una nota con Mempo Jardinel y me preguntás Mempo es otra sí. cosa. Eh, tiene otra mirada, no va a tener el, el arrastre, me parece que lo hace por dignidad, dignidad moral y ética, decir, che, muchachos, yo yo soy peronista, está todo muy bien, todo muy lindo, pero yo necesito por lo menos decir un par de verdades, casi será, ojalá que no, hasta testimonial, pero las convicciones de, de Mempo no son las de ese cancherito peronista porteño como como lo acabaste de decir de, de Guillermo Moreno, ¿no? Sí, yo creo, creo que por lo menos la visión que sale, que inclusive ese mando dirigente por lo menos acá a Carlos a Samir, que vos, tengo una nota, a Samir, en 2007, que se presentó candidato intendente, hizo una gran chorizada, ¿no? fuimos todos a la chorizada después sacó cuatro votos, ¿no? y la guía... Sí, más allá de que uno piense en los respetos que tiene Belía también, me parece que es un piantadoto, más allá que se lo haya quedado de, de, demolizado. Es, es más, creo que cuando estaba en el gobierno eh, uno decía cosas... ¿Qué digamos? En la política estamos acostumbrados, no es que uno diga cosas del otro, pero mm. me, pare, me parece que en el caso de Moreno, más allá de algunas este, cuestiones este, periodistas o algunas cuestiones por ahí de cierto sentimiento, me parece que un, un panorama a Mario Pinto con las 27 candidaturas, yo no puedo entender que haya 27 maneras de entender el país, no me parece medio complicado, y me parece que hay también los pasos de negocio con el tema de las bolitas y demás, más allá de las cuestiones ideológicas y las cuestiones políticas, Emiliano. Te mando un fuerte abrazo. Y Horacio Cheche de Dalgudo, seguramente si las condiciones se dan, va a estar el próximo fin de semana, el próximo sábado, haciendo aire en vivo e indirecto, es un amigo de la casa. Y si no, cada tanto en AM650 suele mandar algunos mensajes a Miguel Ángel de Rensis y a veces suele escucharse la mirada este como oyente, pero nadie lo sabe. Y muchos sí lo sabemos. Ah, no Claro, je, bueno, voy a escuchar, sí. lo escucho ahí, esos esa mirada, esos conceptos que me parece que vale la pena, por supuesto como oyente, pero ya es, este habitué por supuesto de salir al aire con con Derrensis ahí en eh, AM650. Te mando un abrazo, mi viejo. Muy bien, y mañana... Un de la independencia y también de la independencia económica en 1949, que hay que tener en cuenta, Emiliano. Ahí está, hermano. Fuerte abrazo. Chau, chau. Te saludo, gracias. A vos, chau, querido. Chau.